Azaroa Kogiitamar greba feminista orokorra. Laurogeitaama zazpi irratiak programa berezi bat egingo du. Egun horretako emakumeona hotzak entzuteko. Ordu batetik aurrera, ametsa egiten duen irratian. Gora borroka transfeminista. 30 de noviembre, Huelga General Feminista. La Laura Guita Masaspi y Ratia harán un programa especial. Para escuchar las voces de las mujeres de este día. Desde la una del mediodía en adelante, en la radio que sueña. ¡Gora Borroca Transfeminista! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Onguieta orriak! ¡Bienvenidas, bienvenidos Estáis escuchando las voces de Anne y Nastasia. Os hablamos en directo desde el estudio de 97 Ratia en Calzadas de Mayona... ...al lado de Plaza Unamuno, en Bilbao. Nos podéis escuchar en las ondas, en la frecuencia 97 FM en la web de la radio 97rr.info y desde los tinglados en el Arenal, uh -huh. en donde están nuestros corresponsales Aranda y Luis, que saludamos. Hola Luis, Aranda. Eugenio. Con este programa especial, os acompañaremos a lo largo de la próxima hora, hora y media, contándoos qué está ocurriendo en las calles de Bilbao hoy, jueves 30 de noviembre de 2023. Gaur, azaroak hogeita mar, greba feminista orokorra Euskal Herrian. Deialdia, bizitzak erdigunean Euskal Herriko Koordinadora Feministak egindu, hogeita lau orduko greba izango da, bizitza duinak aldarrikatzeko Deialdia. Sain zarako eskubide, eskubide kolektiboaren alde, Kalitatea sistema publiko universala indartzearen alde eta zaintza zerbitzuen privatizazioarekin gelditzeko. Grebaren leloa, denon bizitzak erdigunean, revolucionar los cuidados para cambiarlo todo. Révolutionner les soins pour tout changer. El cuidado como instrumento de transformación. El objetivo es transformar la actual organización social de los cuidados, lo que supone, según la Coordinadora Feminista, pensar en dos planos. Primero, responder a las necesidades, es decir, afrontar las situaciones hoy más precarias y colapsadas. Y, en segundo lugar, mirar a largo plazo, imaginar y definir un sistema social que ponga la vida en el centro Bizitzak egigunean afirma que si las cuidadoras están politizadas la sociedad está politizada Que se vayan acostumbrando a nuestro vel escenario este micro Que se vayan acostumbrando a nuestra ya nadie no nos pare ante nada el atilaré Greba aukeratu da borrokarako tresna moduan, alareko koordinadorak berak zalatzen duenez, guztiok ez dugu greba egiteko eskubiderik. Lan batzuk ezin dira egin utzi eta horregatik ezinezkoa da erabateko geldialdi egitea. Denon bizitzak kerdigunera, eh kontraesan horren potentzialtasuna erabilli nahi du. Zaintzaren beharra ikustarazteko nortzuk eta zein baldintzatan azalartzeko vamos de la guerra cambioones de amor construyendo muchos colectivos organizaciones y sindicas del territorio se han adherido a la huelga a lo largo del programa entrevistaremos a algunas integrantes de la coordinadora ellas nos contarán cómo ha sido el proceso que ha dado vida a la huelga cuáles son las razones han llevado al movimiento a convocar una huelga general y qué se espera a partir de hoy y de cara al futuro. Ahora mismo, en los cinglados del Arenal, están contactando con las personas que serán entrevistadas, nuestros Aranda y Luis. En este mismo espacio, en los cinglados, cuando acabe el programa, habrá talleres para niñes a partir de las 3 y después, a las 3 y media, un monólogo de Rancho Varela. Vamos obradas, gaude, takintza asko gertatu dira jada, piketea, kaserolada, udaletzeko plenoa, etetzeko langileen performanza. Auzoetan zaintzagune esberdinak daude, gogoratuko ditugunak, Bilbin, Bilbiko plaza tazak espazioa. San Frantziscon Zarean Gunea, Uribarrin Sirimiri Espazioa, Deuston Donepetri Plaza, Indautzun Kirruli, Errekalden Zoardiko Lokala eta Azkeni, Kaldez Zahar Atzuri eta Solokon, Kalderapeko, Adazka, Bira, Lasintzorga eta errondabide. Gogoratu, Boster Dietan, Bilbon, Mania, Jesusen Biotxetik. Fight the power, amor por la vida Disparame otro turno aunque no veas la herida Mi bombo no perdona, mi caja no olvida Y no, mi rabia ya no baila sola Y aunque me sigue faltando saliva Mientras no siga el ritmo cova No pensamos darnos por mentira Antes de dar paso a las primeras entrevistas, vamos a escuchar algunos audios que nos han mandado varias compañeras. La pregunta que lanzamos uh -huh. y a la que han contestado con estos audios es: Los cuidados en el centro, ¿qué supone para ti la huelga? Escuchamos los primeros desde dos audios. Abajo. Vamos obradas de desesperación, entre en la guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Trata, trata, es una patata rellena de reggaeton pa' que se abra el monopolio del flow se trae una piña con aceite de oliva destilando la alegría de la vida en medio de la guerra y tanta maldad indignados seguimos y perriemos sin parar y aunque aquí predomine el dios dinero esto es dinamita que explote el pieo Vamos sobradas de inspiración en plena guerra canciones de amor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 pequeños problemas técnicos no no hemos escuchado los audios porque estamos ya en contacto con la primera entrevistada que es Ane Rotaeche, una vecina de Deusto. Bai Ane Rotaeche Deustoko ausoki de, eh bai Deustu Arangoiti San Ignacio Eguerdion Ane el guardión. El guardión. Bueno, con ¡Hondo! La... a Purcheva Turduri, ¿amen? Vaya, bueno, la... ya. E bu... Ni ve ni ve vai. Vayes dan a caer a <laughs> <by. laughs> Bueno, ba, jarriko dugu apur bat kontestuan zelan, e, bueno, zelan hasi zan bizitzaker digunean, eta gero, bueno, ba, botako ditugu galderatxo batzuk, suri, e, ba, apur bat zelan bizitzan dituzun zu zaintzak e, zu, zurekiko eta apur bat kolektiboko. Vale. E, bueno, ba, hori, pandemia piztu zenean, Euskal Herriko Mugimendu Feministako hainbat eragilek eta kidek, Koordinadora bat sortu zuten, dala hau, e, bizitzak erdigunean, bai. zainketen problematika agenda sozial eta politikoaren erdigunean jartzeko. 2018-ko hotzailean jardunaldi batzuk egin ziren gasteizan eta mobilizazio ziklo e, baten beharra mai maigaineratu zan. E, udazkenean bilera irekiak egin ziren, provintziatan ere bai, eta bilera hoietan santzei buruzko akordio baten beharra adieraz zen, Eta, agendan, greba feminista orokor bat jarrizen. L'anagin da, bueno, e, otzai horretatiko na, eh? herri zerri, auso, auso, hilabetetako e, erkarlanak, asanbladak, deribak, eh? Egon dira gaurko arte Eta, bai. bueno, prozesua lusea izan da. Eta horretan ikustu dut ere bai e, jarri nahi dela fokua, eh? Azkenan... E, greba dela, la parte bat eta mm. prozessuo hori ematen ari garantzia, garrantzia hori bueno nik uste dut eh movimiento feministatik egiteko era potente badala mm. eta, eta bueno basu deustu arangoitin San Ignacio aso, auso auso oietatik zelan ausoki de moduan feminista moduan eta gasetarai moduan zelan zelan bizi izandu zu hau ane Eh, bueno, eh, Guke, o sea, ni es nago aguantola tuta. Eh, tal de feminista va tener, eh, sabe? Ni yo ana de Hausoki eh, eh? de Moduan, ¿es? Hausoki de Moduan, bai, eh, makume bezala, eh, ba, bueno, va azkenengo, eria esateko azkenengo, o sea, greba aurretik egon diren, ba, azkenengo bi hilabetetako prestaketetara eta, uh -huh. ba bueno, euskarituu ma mobilizazio horriña kausoan, eukit dugu bilerak berdinak barrutian, angoitin, deustu korriberan, deustu, netazanin. Eta egia da, ba, bueno, eh, anire usta esmeritu handia daukala ja. eh, antolatzeonek. Baten gara, ba, bueno, ba, oi, batera, egotera, horituta ez gauden e, persoan asko, uh -huh. bueno, lehenengo billerak emakumenak bak sojik izan ziren, gero ja greba pestatzeko eta komiteak eta mistoak izan dira, baina egia da, ba, ba, bueno, batzutan... E, Ba, gero, bigeren hostean itzegin digula hortaz, ez, ez aia den eh, antolaketa bat, ba, bueno, ba, alde igual elkar ezagutzen dut zuzunean, eh, yeah. bela unaldi ezberdinak batzen direnean, eh, oso bizipen ezberdinetatik hurbiltzen eh, denean jendea, ez? Eh, Nai. Eta, eta, bueno, nik uste dut, eh, ba, hori, benitu handiko eguna dela gaurkoa, ez? Eh, ba, dela. Bai, gaurko egun eltzea, ez? Indarrekin bai, eta emotivatuta. Vai. Eta honek Bai, eta euguraldionekin gainera. <laughs> gainera, hori da. Vai. Zela nasi da guna, gonzara piketeren baten? Ba, egu goizeko saskiter ditan, dukidogu e, e, topaketa, ori, e, deustuko arangoitiko saniko eta deustuko Riberako topaketa, egin dugu enekurin uh -huh. saskiter ditan. Morztu dugu... E, gejira, ene publiko gejira eta egon gara manifa geldoan, horre eh suave suave eta naiko txende batu gara, e, gero egin dugu eh, ba, bueno, e, gosari bat holan zaindu gaituzte oso ondo, hinden ditugu gosari gosoa San Pedro plaza, se ondo Saint Catherineal, bai? Eta gero egin dugu kalejira bat, hori e, e, de Ustum i Santa Calegira etzajero Joangara diputada Diputación co eh... E, egoitza dago hor ugaskon mm -hmm. e, hartzandako tunelen aurrean hor, eta hor moztu dugu ere errepidea, zaltzeko zargaitike, ba, bueno, dituak dituen, dituen ardurak, ez e, zaintzen negozio honetan mm -hmm. eta gero tipitapatorregara kanpo bolantinetik udalertzera ondo, niko estu dute piketeak eta kalegira eta politzo eta jende, nahi kotso bildu galela eta gironnean, ondo, ondo ze ondo Bueno, ira currido gu eh, los cuidados es reventar el sistema patriarcal eh isenburu potentea idazienuen artikuluan. Eh bai. eta ser da ser da, a ver, caldera potolada, eh maiño, bueno, ser da zaintza zuretzako, edo eh? gaur zelan sentitzen duzu su zaintza. Bueno, ni ni ke roqueta sortzi urte ditut, eta orduan zaintza orain eta gainera ama naiz, orduan uh -huh. daukat zaintza nahiko eh, ba pasear gatzan hau era ezberdinetan, eh ez? e, dauskat e, bi zeme, dauskat guraso nagusiak, mm helduak -hmm. eta duan orduan posaintza ba, gure adinekoen mokumei, ez, ama e, amak, amak hori ba, bide batzuetatik, eskomogora ta goitik eta betik, 14aintza Pero dago, non dago gure auto zaintza, eh? Bear dugulabe bai. Eta gero gure, bueno, lagun artekoa eta gero norberak, bere, bere lanean edo ere ba, ba eskaini naiguna, eh? Guk bat daukagu. Mhm. Eh, bat eta, eta zaintza ere ere uste sortik ere importantea dela, eh? hainbeste se ainda pasatzen ditugu lanean eta zenolako zenolako langiroa nahi dugun, eta zenolako zaintza emoten diogun horri da bai, ez? Orduan zaintzak erpinasko ditu. Mm. Zain, hori da, ez? Mm. Eh, bai, graba honen eta prozesu honen leloa ez? Eh, zaintzak ja. kolektibizatzea. Eh, lan tokietan lagunekin, Oria. Oria. bai, Oria. bizitzan. Hori da. <laughs> Bizitzako, hainbat, eh, esparru guztietan, ez? Eh, Batzutan ez gara heltzen, baina bainzat, dukitzea, eh, fokoa hor jarrita, ez? Eh, eta eta gainera jartzen dozunean goztazo bat e, e, gure, gure alde guztion alde da hau. Segundo. On ondo. Hm. Ba, ba eskerri kaskoan eh e, bueno, e, zure bizipen hauek eh partekatzeagatik eta eta bueno, ba gero elkartuko gara tinglatuetan, gu hemendik irtetzen gerenean ere bai. Vale. Eta ba bueno, ba ba eskerri kasko. Eh e, entzungo ditugu audiotxe bat, audiotxe batzuk ere bai. Zelan entzuten da? Hortik tinglatuetatik. Ondo, Oza, ondo. No. Ba. Bai. Primera, ¿no? va, va, es que ricasco, ¿ane? Seguí, bueno, cuando augur, alguna, agur, vale,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 Yo, en pleno siglo XXI Que tenga que venir lana Rebatir a Freud. La tradición es larga Desde nicha hasta una muro De Aristóteles a wind de Franco hasta Rajoy De aquello barro Esto es lo doce Por donde me voy Que las cosas no han cambiado Demasiado a día de hoy yeah. haciéndome make it rain Alojar camis Morus operamis Rayaos Escampado Rollo punky Eres la puerta del demon <risa> Eres la que quebró el pecho De aquel árbol prohibido Eres la primera vez en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 que venga y lo vea como que hace la máquina de la hoguera contra su caza durante la inquisición. Vale, que monte sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva que es mentira. No es... Aquí estamos de vuelta. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos un poquito con los audios. A ver a ver ahora si podemos escuchar el primero, el número uno. Y aprovechamos también para saludar a Pachi y agradecer sí. en los sí. controles. Gracias, Pachi. A ver si el primer audio puede ir. Hola, me llamo Verónica García y soy colombiana. Apoyo la huelga de las mujeres trabajadoras de hogar. No puedo asistir por mi trabajo pero igual me uno por sus derechos y malas condiciones con las que algunas están laborando y siendo explotadas arriba la huelga Yo como feminista sí voy a hacer huelga el próximo 30 de noviembre y además espero que sea un día que se pare todo y que suponga un hito histórico. Ahora bien, me muestro crítica con la huelga en al menos dos aspectos. En primer lugar, considero que a menudo se utiliza un concepto de cuidados restringido a lo humano y que sería interesante abrirlo a otro tipo de vínculos con otras especies. En segundo lugar, me parece que la huelga no está sirviendo para problematizar el modelo de cuidados en las plantas de salud mental. Considero que sería una oportunidad histórica. Interesante para replantearnos estas dos cuestiones. Muchas, muchísimas. muchísimas gracias a las compañeras que han compartido con nosotras sus reflexiones y también las voces igual un poco más críticas. Ahora lo que queríamos hacer, teníamos también otro audio de Carolina, integrante de Putes en Lucha, colectivo de trabajadoras sexuales de Euskal Herria que sí se ha sumado la huelga, pero creo que no va a ser disponible el número 3. Lo sentimos muchísimo, Carolina, lo usaremos en otro en otro programa y lo sentimos, pequeños problemas técnicos. Entonces, diría, seguimos con la escaleta, Ane. Mañana y gustos, dago la Ander. A Inara, de la Urbildu. Ahora eh, eh, indiques es la de, de Inara. Orduan, bueno, al dato que la purba te ordena, bueno, eh, pues... Eh, tuco ganán y sustentabilidad ya under vale under su caloría vale. colectivo are en partheid de vale. vale vale el colectivo su que es el colectivo al que pertenece ander nació para luchar contra la crisis ecológica Cuando varios militantes de colectivos ecologistas vieron la necesidad de un grupo que abordara el tema desde una perspectiva integral, también buscan proponer alternativas concretas y eficaces para poner la vida y el medio ambiente en el centro. Ewardian eh, Nander está aquí ya or micrófono aan zeuden. Bai, bai, ni gobernador. Vale, caixo guardión. Bueno, comenta digute e, greba antolakuntzan e, egonzarela, egon sarela, ez da kit eh no hesti er, edo bueno, edo askenengo egunetan. Eh etorain zaintzagunean zaude, ez da kit or egonsaren egoisean zehar, kontaigusua purbat zelandoan eguna. Bai. E, mm -hmm. Ba, es bueno, eh zukar bai eh, sartu sa, ginen pizka bat, e, Sa, greba, aguna, sa, e, bai, greba antolatzeko azken fasean, azken faseetan eh sartu ginen bai greba batordea kantolatzen hasizireanean eta orrelar. Bai. Eta bueno, pues sartu e, eta ba zaintzagunearen eh antolaketan e, ba, sortu zen lantalde bat uh -huh. eta pizka bat horre aritu gara pues, kide beste ki de batzuekin eh ba zaintzagunea justa arraiatzan dago zaintzagunea antolatzen. Gaurko eguneko zaintzagunea, ez? Eh? Ordida bai. Eta kontaigu bueno, ez da mundu guztia edo entzuten ari diren pertsona guztiak hurbildu diren eh baina bueno, zer dago zaintzagunean, ni len hurbildunas, baina bueno, jendeak jakin dezan ere bai apur bat. Bai, bueno, eh, o sea, bilomaian badaude zaintzagune desberniak, kausoetan eta beran, baina bueno, hau da, pues eh bat erreferentziazkoa e, edo bueno, auzo batean kokatuta ez dagoen zaintzagunea. Eta pizka bat emene antrolatu dugune egitara, bueno, dauden gauzak, e, pues, bueno, janarias aparte, pizka bat asmoazen, jendeak descantzatu alizatea, e, zehoz ere edan, zehoz erberoa edan alizatea, zehoz ordan bost ba de jae kafea, salda, fruta, frutole horrak, horrelakoak, eta gero, un pues, bueno, meak edo e, egoteko espazio bat ere e, pues, tapatuta dagoena. Bai, tailerrak ta egongo a... dira gero, eh? Hori, tailerrak edo de bai eta badago se baskaltzeko mai batzuk, espazio bat e, antoratuta eta egitarauaren barruan bai gero iruterdietan eh irantsu barelak emango du, du, monologo bat. Mhm. Uh -huh. e, mania baino len eta bueno, hori da piskat hemen hemen dagoena, pues piskat e, hori. Baile. Bainta gune bat, no? Lazai egoteko gune bat, eta pues, e, energiak berrezkuratzeko gune bat. Bale, eta hori, zuen kolektibotik, sukar horitik, bizitza eta ingurumena jartzen duzu erdigunean, ez? Bai, bai, bueno, pizkabate, bueno, aziran egindu zuen sarrera hori bezala, no? Bai. E, buk bai egiten du, buk, bure, boloka, bure borroka krizio ekologikoarekin gehiago armaduta baina, bai? bizitan zaintza, zaintza da azken finia nordan porta edo orti tiraka bai eh pues, bueno, e, gure irakurketan eh e, gure erakurketa bat egiten du ba grebagunarekin eh zaintzaren aldarrikape norokorrekin o bueno fiscak e, ildo erean gaude orduan horregatik eh sartu benituen bai edo eraki genuen e, Bai, bai, bai, e, irratian ere bai badago beste kolektibo bat ia gero entzua desakegun maritzu bota digun audioa ere bai, emakume bazterritarra, ere bai, bueno, bai, mm -hmm. zuen e, aldarrak, aldarrik apenekin ere bai bat egingo duena si Ba, ba, bueno, ba, utziko saitugu hor saintzagunean jarraitzen, eta jarraituko dugu apur bat elkarrizketatuekin. E, ez dakit zozer gehiago e, geitu nahi duzun? Edo utziko saitugu hori? E, bueno, mas, e, animatu jendeari, ba, irtettera, no? Naiz eta euguraldiakonein ez e, duen laguntzen, edo saia egiten duen, pues, e, irtetzea, pues, bueno, eh saintagon euro eh, bueno, bai errazu ez zakete pues ori jendea kalera irtetea da toco serden un año cariña buena Aquí estamos otra vez en el Estudio La 97, Anello. Hemos podido rescatar, mientras Ana, tú hablabas con Ander, hemos podido rescatar y recuperar el audio de Carolina, integrante de Putes en Lucha, que entonces podemos escuchar ahora, que es el número 3, Pachi. Las trabajadora sexual bueno, Lo volvemos a intentar otra vez. A ver si se puede y si no ya pasamos para adelante. no Ay, qué pena. Es una pena. A ver. Nen tant te que custa Que va tot al sanguano I i son tant de nerts alia, nerts cuelga de cuidados en primer lugar porque nosotras también hacemos un trabajo de cuidados pero sobre todo porque consideramos que los trabajos feminizados y precarios deberían tener unas mejores condiciones laborales y salariales. Consideramos que el trabajo sexual es fruto de las circunstancias en las que vivimos las mujeres en un capitalismo, que es fruto también de la falta de derechos que tienen las personas migrantes para integrarse laboralmente en la sociedad es fruto de una ley de extranjería que les deja en esa situación irregular. Es fruto de la falta de ayudas que tienen las familias monomarentales. Es fruto de una serie de violencias estructurales que empobrecen a las mujeres. Por eso pensamos que el trabajo sexual algún día tendría que ser una elección, no una imposición por circunstancias socioeconómicas. Y por eso creemos también que los trabajos feminizados tendrían que tener unas condiciones mucho mejores para que haya menos mujeres abocadas a ejercer la prostitución. Creemos que algún día la prostitución debería ser un trabajo que se elige como se elige cualquier otro. También creemos que el hecho de que esos trabajos tengan tan malas condiciones hacen que no haya programas de salidas de la prostitución, de alternativas laborales ...económicamente dignas y realistas para las mujeres que lo quieren dejar. Y también pensamos que incluso esos trabajos feminizados y precarios... ...excluyen a colectivos como las mujeres gitanas o las mujeres trans. Y por eso queremos también que estas mujeres que son excluidas de la sociedad... ...puedan contar con estos empleos y no ver como única salida la prostitución. Es una cuestión de son ver agua en el baño que le corre. no haren la Muchas gracias. Muchísimas gracias. A Carolina, integrante Beyes, de POTES en lucha. Beyes. Y ahora, en nuestra escaleta, estaría Ainara. No sabemos si Luis está por ahí con Ainara o no. O si no, si no está Ainara disponible. También Lidia... O Mariana, sí, a ver que nos, nos Si están por ahí En este directo sí. colectivo Diversificado y <risa> Espacial y logísticamente eh, Pues creo que No sé si estarán, hacemos llamamiento desde aquí Como se nos está escuchando eh, Pues si están Ainara o Mariana O Lidia O Lidia, oh, Lidia. que Mariana está disponible es así está por teléfono, no todavía no nos dicen que sí por teléfono ahora llamarán al teléfono de la radio dentro de poco, mientras tanto lo que podemos hacer es dar un poquito de contexto ¿no? porque entrevistamos a Mariana y, y a Lidia, que son las dos eh, forman parte del sindicato LAB y son trabajadoras de, de hogar Yes, en bai, bai, a ver, Lidia eta Mariana Lidia, etxeko langine eta lab sindikatuaren partaide e, etxeko langileen sailean eta Mariana, lehen etxeko langile eta orain lab sindikatuan langile e, etxeko langile sailean ere bai Pues se habla de la necesidad de ir hacia un sistema cuidado perdón, un sistema de cuidado público comunitario ese es la idea de la huelga mm. y el centro ¿no? del sí. que hablamos hoy. Dos de las razones para pedir esto son la falta de reconocimiento y reparto de las tareas de cuidado y las condiciones laborales precarias de las personas cuidadoras. También se habla de que hay que entender el cuidado como un derecho y una responsabilidad colectiva y de que es necesario democratizar los cuidados. Y de esto queríamos hablar con Lidia y Mariana, que pero todavía no están pues igual podemos aprovechar y um, también comentar ahora, como hay que esperar unos minutitos más, sí. el tema del trabajo de, de hogar. Vale. Uh, teníamos aquí pensado, teníamos alguna otra cosita, eh, toda, un segundito que nos están diciendo. Vale, que las están localizando y están contactando. Localizando. Vale. Claro, pues, pues. Tenemos que poner en contacto bueno, en contexto... Ah, vale, que ya están. Vale, vale. Estamos, ¿Estamos hablando con Lidia o con Mariana? ¿Quién está al otro lado del teléfono? Hola, hola. ¿Escuchamos a Luis? No sé por qué pusieron en sesión sindical 1405, no. ¿Todavía estamos hablando con Luis por teléfono? No sé. A ver ¿Sí? si está Mariana... ¡Luis, estás allí! ¡Hola! Estamos, sí. ¿Qué Hola, tal, Luis? Esto <risa> <risa> es un poco complicado, ¿no? Nos parece, pero bueno, vamos a por ello. ¿Está contigo Lidia o está contigo Mariana ahora mismo? Estamos con Mariana y con Marjorie, que son miembros de trabajadoras no domesticadas y de la asociación sindical de LAB. Eh, por problemas técnicos tendríamos que hablar con una y luego con otra. Entonces, eh, os paso primero con Marjorie. Claro, sí, sí, sí, con vale. la que estén las que estén disponibles y que hayan llegado ya de la Perfo. Venga, pues os paso con Mary y está al lado Mariana, cuando queréis hacerle preguntas a Mariana cambiamos el micrófono. Perfecto. Venga. Hola, hola. El guardián. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la performance en extranjería? Había una performance, ¿no? A la una. sí, sí, claro, ya ha terminado. ¿Y qué tal ha ido? Bien, bien, muy bien. Vale, pues um, estamos hablando de cuidados, hemos dado un, un pequeño contexto, um, pero bueno, estamos hablando de las razones, ¿no?, del por qué estamos pidiendo un sistema de cuidado público comunitario. Entonces, lo que quería preguntaros a vosotras es qué son en general para vosotras los cuidados, o sea, qué entendemos como cuidados. Hola, hola. ¿Hola? Sí, me, no sé si me estás oyendo. Queríamos preguntarte qué son para ti y para vosotras los cuidados. ¿Qué entendemos con cuidados? Los cuidados, eh, pues es la manera de en que se perpetúa y se mantienen y se sostienen las vidas de las personas de diferentes maneras, desde diferentes contextos, desde alimentación, desde limpieza, desde garantizar salud. Eh, lo que lo que realmente nos mantiene en pie y, y, y vivas y cuáles son las reivindicaciones específicas de vuestro colectivo eh, la huelga representa en este momento las reivindicaciones que las trabajadoras de hogar eh, y sobre todo las mujeres migradas y racializadas hmm. tenemos a nivel laboral y a nivel social. Eh, esta huelga recoge el derecho al padrón, el derecho a viviendas dignas, el derecho a que se amplíen eh, los permisos eh, y se pueda incluir los vinculogramas. Sobre todo, eh, reivindica la abolición de la ley de extranjería y que se acabe también el régimen interno, que puedan haber también eh, salarios por encima del salario mínimo interprofesional, lo cual significaría que sean salarios reales, de acuerdo a las jornadas reales que realizamos. Totalmente. Muchísimas totalmente. gracias, muchísimas gracias. No sé si está ahí también Mariana, contigo o con Luis. Está, está aquí Mariana también. Pues, bueno, sería también, si quiere añadir algo allá, lo que bien has explicado. Eh, bueno, como estamos hablando, ¿no?, de esta idea del cuidado como una responsabilidad colectiva, ¿no?, Sí, la reivindicación eh, principal de esta huelga es el derecho al cuidado. Como trabajadoras de hogar, como mujeres migradas y racializadas, eh, demandamos también poder tener derecho a que, llegado el momento y, y dependiendo de las situaciones, también eh, seamos cuidadas en condiciones eh, similares, iguales a las de las demás personas. Uh -huh. Queremos ese derecho para todas y para todos y que no, que no tenga que ser la persona que tiene dinero la que pueda ser cuidada. Nosotras hemos cuidado, hemos sostenido vidas, eh, tanto en nuestros países de origen como en esta sociedad de acogida, y demandamos eso, ser cuidadas y poder optar a esos espacios y a esos recursos de cuidado que solamente un sistema público de cuidado debe garantizar. Totalmente. Eh, muchas gracias por, por dar voz a estas reivindicaciones. Gracias a ustedes por el espacio y por cubrir eh, la huelga. Sí. pues ¿Algo de música? A ver Yo si creo que... ¿La musiquita? Sí, eso es. Y la terror sale sabor Vamos sobradas de inspiración En plena guerra canciones de amor Construyendo siempre desde abajo Viva el perreo y muerte al trabajo Vamos a horadas de inspiración Entre la guerra canciones de amor Construyendo siempre desde abajo abajo Dale que dale Perdimos el miedo a caer Aprendiendo juntas a flotar Esto va de sostener La buena la mala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 Bai, va diru ja Audio konpontzen ari garela. E, beste audio bat entzungo dugu, bizitzak erdigunean zerk suposatzen du greba zuretzako eta horretarako e, entzungo dugu Cristinaren ahotsa, Soroa Kolektiboren partaide, Soroa de la colectivo de personas supervivientes de la psiquiatria. Como Loca y Disca, que optó desde la marginalidad por los grupos de ayuda mutua y ese concepto de solidaridad y mutualidad, me pregunto qué puede significar un sistema de cuidados basado en peticiones económicas, huelgas y reivindicaciones laborales, y dónde nos deja eso a, a los colectivos más marginales, que no tenemos acceso a, a trabajo, ni, ni lo vamos a tener y que quizás somos ahora mismo los receptores de, y las receptoras de, de esos cuidados. Muchísimas gracias a Cristina de Soroa, que ha compartido sus reflexiones. Como recuerda a ella, son muchos los sectores y realidades que tienen dificultades para hacer una huelga tradicional, por así decir, como es el caso justo para las personas con discapacidad o las personas con sufrimiento psíquico. Otros ejemplos son, como acabamos de hablar con, con Mariana y las compañeras trabajadoras de hogar, Otro ejemplo son las trabajadoras del sector de cuidados con los servicios mínimos, altos y absolutos, las mujeres migradas que viven bajo una ley de extranjería racista y colonial, las trabajadoras de hogar y las cuidadoras que trabajan en la economía provisional y sumergida, las madres también y las abuelas que no pueden dejar de cuidar a las personas que cuidan todos los días, las mujeres también precarias del primer sector y, como ellas, muchas otras también. Siga remodando Gova. Mo pensa mo dando beste kolektibo batzu grebara lotu es direnak, azken astetan emakumea arrazelizatu migratuta igito ex zalatu dute Azaroaren 30ko grebaren diskurtza ez dela nahikoa grebarekin bat egiteko izan ere grebak langileen eskubidetza hartuta kanpoan uzten ditu arautu gabeko edo babes sindikalik gabeko sektoren lan egiten duten emakume guztiak. E, gaurko egunean greba egunari espazio amateneri diogu eta hori e, gaude aldarrikatzen baina 87 irratiko estudioetan gaurko egunean lotu ez direnen ahotsak entzurtera gonbidatzen saituztego baitarea y perriemos sin parar. Y aunque aquí predomine el dios dinero, esto es dinamita para que explote el cielo. Vamos sobradas de en plena guerra canciones de amor. Hola Garbiñe. Estamos soy aquí, día 10 de noviembre, en la Plaza de la Encarnación, en Achuri. Hoy hubo en Gaurreme, en Arrachaldea. Bueno, baga horri, men, arratzaldia pasatuko dugu, eta nik ustean dut, batez ere, hogeita marrean pasatuko dugula, egun osoak kalean, errebindikatzeko, behar dugula sistema publiko, zaintza sistema publiko komunitarioa. O sea, hitza borobila da, totalmente, baina, ustean dut, Pertsona guztia jaiotzen geranetik, bukatzen dugun arte, gure bizitza, behar dugula momentu batean, zainduak izatea, saintzen dugu gera, eta zainduak izango gara, eta hori beharrezkoa da, hori dana merkantilizatzea, eta noraitere bai, e, public, sistema publiko... E, Polit baten esku egotea eta ez bakarrikan diruaren esku egotea baiseketa mm, ez zaintza benetan e, errotua egotea gustio mm, beharreri Sí, porque no, o sea, está la necesidad de que sea público y dice también la convocatoria la necesidad de que sea colectivo no y comunitario, de garantizarlo, porque aquí Achuri, pues no sé qué os parece a vosotras, pero es un barrio donde los cuidados, hay mucha gente con necesidad de cuidados, Eh, gente que está en una situación de mucha precariedad para poder eh, para poder recibir esos cuidados simplemente pues, tenemos unas barreras arquitectónicas que no permiten andar por nuestras calles simplemente y que no que no nos que nos responden tampoco a eso no y, y hay mucha y hay pobreza directamente en nuestro barrio no tenemos un barrio con gente pobre por Bueno, efectivamente, como estabas comentando Carmen, yo no llevo muchos años viviendo en este barrio, pero lo que sí que veo es que hay como dos realidades ¿no? Pues eh, de un nivel socioeconómico más medio-alto más activista, más con más presencia en el barrio y por otro está todas esas realidades invisibilizadas, tanto de personas en, por su situación eh, irregular eh, que, que no tiene derecho, por ejemplo, a lo que es una vivienda y luego por otro lado todas las personas por ejemplo mayores que sí que tienen una vivienda pero que ni siquiera tienen la posibilidad de, de salir de ellas porque no tienen que les baje por ejemplo a, a la plaza que debería ser un espacio público también de cuidados y, y colectivo eso es para cuando en las escaleras de la calle encarnación vamos a tener algún tipo de ascensor o o elemento del tipo que sea que permita a muchas señoras que viven en esos portales bajar con tranquilidad a, a la calle eh, con comodidad mejor dicho eh, porque por el patio se las oye hablar. Un montón yo tengo unas vecinas encantadoras nos asomamos por las cocinas y muchas veces están ahí con sus problemas eh, son bueno pues son momentos de encuentro que perfectamente pues eso eh, deberían darse más en la calle ¿no? y, y bueno y eso entre otras cosas entre otras cosas Eh, y, y tú, Marta, que trabajas eh, y controlas el tema de la salud, el tema de salud, que eh, observas después de, del COVID que ha habido una precarización del servicio público de atención a la salud... Bueno, la atención primaria que es en el ámbito en el que yo trabajo no ha sido solo a raíz del COVID. Ya veníamos arrastrando una desinversión crónica en atención primaria, una externalización de servicios a empresas privadas y la pandemia lo único que ha hecho es aumentar esa, esa desinversión, esa precariedad laboral en el caso de los trabajadores y aumentar al fin y al cabo las desigualdades de sociales en salud bueno en neca cordúán no nogueitamar grevara está Acabamos de escuchar a unas compañeras que nos han mandado un audio de desde Achuri. Desde Achuri sí. El 10 de noviembre se reunieron. Había unas mesas informativas de la creva sí, sí. y grabaron este audio. Entonces, es que recasco a las compañeras de Achuri. Queremos decir que eran 14 minutos de grabación <risa> y nos vimos obligadas a resumir esto un poquito en cuatro minutos. y Muy bien, pues ahora sé que tenemos sí, a hablando... la última entrevistada, ¿verdad? Sí, hablando de de barrios, no? Eh, tenemos por ahí Ainara, de visitzaker digunean de Aldezaharra Atxurizoloko. Ainara d'Abi Lortik? Sí, eh, aquí, Luis, estoy con Ainara, Aldezaharrekoa, eta patuten dizuelte eh, berarekin, vale? Vale, bueno, lehen egos contextualizatuko de apurrat, eh, zergian jende horrein lotuda programa entzuten, eta... Bueno, eh, eta bueno, esango izkiguitz batzuk, Nastasya, que ahora en jazdiko garazurekin, Ainara. Sí, pasamos. Vale. Sí, Ainara, ¿qué tal? ¡Haito! ¡Buenos, bien! Eh, bueno, bien. Bueno. Vale, para dar un pequeño contexto en español. A ver, eh, vale, pues cuando estalló la pandemia, diferentes agentes y miembros del movimiento feminista de Euskal Herria crearon una uh -huh. coordinadora. ...para poner la problemática de los cuidados... ...en el centro de la agenda social y política... ...esta era la idea, ¿no? Pues en febrero de 2022... ...se celebraron unas jornadas en Vitoria-Gasteiz... ...en las que se puso sobre la mesa... ...la necesidad de un ciclo de movilizaciones... ...luego en otoño de 2022 se celebraron asambleas abiertas en las varias provincias en las que se marcó la necesidad de un acuerdo sobre cuidados, un acuerdo sobre cuidados, poniendo en la agenda una huelga feminista general. Entonces, lo que quisiéramos preguntarte es... Venga, Ane, dale, A ver, a ver. Eh, ori, si luego os hará proceso an? ya... Eh, Bueno, ba, hau antolatu direnean, ez? E, aldezarra atzurieta soloko, soloko etzetik, eta, bueno, ba, partekatu apur bat albadozu, ba, zelan joan diren hau zoetako zelan izan diren elkarlan momentu oiek, eta zelan bizi izan dituzun zuk, zure bizipena apur bat. Bale, hau vale, zoando. Ba, hiba, ni unintzen, bueno, ni banekien eh, nazio mailan ba, prozesu augertatzen ari zela, baina prozesu naiz izaiago, ja hausora hekarri denean, hausuetara uh -huh. proposamena, alde zarra atxurita soloko eten, lehenengo asamblea feminista feministak eh, ospatu genituen udaurretik, maiatza bueltan, zizate grebaren testu ingurua aurkezteko, eh, zaretzen hasteko. eta hor ja, ziginen, asamblea da feministetan, ba, eh, gaurko egunera begira, plangintza bat eh, antolatzen, uh -huh. hengen dituen ekin benbatu pulantzea, arrasten nagusian, Bye. Eta, gero, batez ere, ba, udatikona bueltan, ba, ia asteroko asambladak euk ditugu, eria da, zarete, prozesu hori nahiko potente izan dela hilo autuetan, mm -hmm. e, urritik aurrera ere batzor de mistoak sortu dira, eta, eta joan gara pizka tortartekaten asamblada feministak aste baten batzor de mistoak urrengoan, eta, eta, eta hori, izan da, oso, prozesu parte atzaia, jende pila batura, da, eta, eta, eta gaur arte, bai agorarte eta supongo talde hoyek tasambladiaek agian greba ostean jarraituko dutela batzuk gutxienez guztia haut jasotzeko, eh, eta prozesuan jarraitzeko. Hori da, guk ez, prozesu guztiak zeharre indar eginda mezu horretan, eh, hau prozesu bat dela, greba bat dela mugarri bat, greba mm. guna, baina baina honek astenduela beste prozesu bat eta da orain arte egin dugun sarea elikatzen jarraitzea, herriakordioan adostu diren puntuoiei jarraiten bat ematea. Eta, bueno, bai, ja betegoetan egon garen, ba, jarraitza ja egin dugun Elkarlan horrekin, ba, gure usuak jarraitzeko zaretzen, jarraitzeko feministago bihurtzen, zaintzak erdegunean jarten. Hori da, hori da, hori Eta hortik ja, de hecho, e, greba amaitu eta balaukago azkenengo asamblea feministan ja jarri data bat egiteko valorazio auspak eta gero ja urrengo pausuak pa zehazten elkarrekin. el carrekin. Jolik, hori da, daiko, ¡Ay, no hay que fuerte vivir! ¡Gara! ¡Ay, bye! ¡Se hondo! ¡Ay, Nara! ¡Ay, ¡Ay, Nara! Quería hacerte yo una pregunta. Nada, si es posible, ¿eh? Ahora, hacer una pequeña claro. valoración. No sé, de la jornada, del día, si se puede hacer. A nivel de participación, quiero decir, ¿qué sensación tienes? ¿Hay participación hoy en las calles, en, en las iniciativas? ¿Qué te parece? Bueno, pues yo creo, esto te lo digo a título personal, porque tampoco he tenido mucha posibilidad de... De hablarlo, pero con claro. las compañeras que he estado pues sí que creo las sensaciones que, eh, que se ha acercado mucha gente eh, desde la mañana, ya a las 7 de la mañana desde el Sutabe de Aldecerra Santuchu, eh, Slocoeche y Achuri hemos ido hasta Juan de Garay eh, ya éramos un grupo importante pero que luego a lo largo de toda la mañana hasta el pleno, los piquetes de, del casco viejo y, y la, la acción que se ha hecho en España, cada vez ha habido más gente y las sensaciones son eso, que ha habido respuesta y y han sido bastante multitudinarias. Sí, nosotras no hemos podido estar en los piquetes tampoco, pero bueno, está todo muy retransmitido por las redes también y, eso, eso. y se veía ahí mucha fuerza, mucho punch. Y eso encima sí, ha sido como progresivo, pero cuando ha sido la cacerolada a las 11 prácticamente hemos llenado la calle en la que estábamos del casco viejo y la sensación ha sido esa de que éramos muchas y, y haciendo ruido. Muchísimas gracias, Ainara. Bye, es que ricasco. Vale, Un abrazo, vale, una vale, reflexión visto, aparte catálico. Bye. No, venga, mejor te va a hoy. Que... Bye, Yagos. Yagos. Yagos. Zaitzan utzi du Us tens visitarteko Gusti se sondoratzeko' a bere amb villallaten gabe Pa tu sere karriko di sus sai Maite barura begiratzen a sesaren arte. otra vez hola hola Ané pues hemos entrevistado a todas las compañeras que queríamos entrevistar sí ah igual la música es un poco alta se puede bajar un poco aquí tenemos ¿no? a ver no yo creo que yo te escucho bien vale muy vale bien. Eh, no sé si se oye lo que estoy diciendo Sí, sí, ¿Sí? Vale, muy bueno. bien vale, <risa> Esperemos que, que se oiga en los tinglados Esperemos que oiga <risa> también en los tinglados, muy bien No, tenemos yo creo Luis que nos está esperando eh, Sí, por teléfono Igual está allí Luis Bueno, explicaros eh, Ah, mira, aquí está, aquí está Vale, fenomenal Nada, explicaros y eh, ya lo hemos dicho antes también eso que estamos desde los estudios de la largogueta másaspi y erratia pero que tenemos ahí los dos super aranda y Luis que han estado ahí eh, bueno el carrizsqueta clotzen ¿eh? eta eta bueno basuekin ere batzen nahi du apur batzelako giroa dagoting laueetan zaintzagune nagusi eh, horretan euriak jarraitzen du nos va dar un poquito de tregua <laughs> bai, bai, eurien jarraitzen du eta sentitzen da egon hongaren mendike amaiketatik aurrera eta oso giro polita egon da jende pillo bat, gero ba zutabeak etorri dira kontrapleno hain damene aurrean eta jende pillo bat hori super polita eta oso, oso jendetsu e, eta horrein ja jendea, ba, bazkalzera joan da, gehien, akemen geratzen dira zu, baina men ja jende egizti geratzen da euriarekin bustita, otta, hacike, bueno Descanso fiscada bat llanda yen de gustia. O sea, no. eh te caldit va gerat cosa da guretzaco. Bai, bai, bai, men bai. Unean, vamos, stainzaia, ópera. Bai, aldito, cafecito, sana. Vale, estás aquí no estás quieres Añadir algo un poco como cierre no de durante esta ahorita hemos estado hablando un poco eh, bueno de cómo nos atraviesan los cuidados que son los cuidados para estos colectivos eh, que hemos imitado para estas personas también individualmente que son los cuidados y estas son las reivindicaciones de, de, de la huelga no por sí. un, unos cuidados colectivos yo creo que las reivindicaciones Eh, están son claras no las demandas están teniendo una eco importante ha habido participación y muchas personas saliendo a la calle y bueno resulta normal preguntarnos ahora qué pasará mañana no con todas estas reivindicaciones y demandas se ha hablado en eh, la documentación de la coordinadora así que se habla de una posible negociación construcción para materializar esas reivindicaciones de la huelga, este acuerdo social, sí, sí. a ver si a partir de mañana se podrá ir implementando no estos cambios que, que se proponen hoy día de la huelga. Sí, eso esperemos, ¿no? Eso es, eh, Cordioac, bueno eh, Y todas las reivindicaciones que se están construyendo que se empiecen a materializar, ¿no? La huelga, la huelga hoy termina, pero mañana hay que seguir luchando, ¿no? Totalmente. Esa es la historia. Esa es, esa es, esos son los lemas de, de la huelga de hoy. De hecho, como antes me voy a lanzar y lo voy a hacer en Venga. en en euskera, castellano, en francés, ¿eh? Bueno, vale, el Bac dirá Sainza eskubide colectivo alde, a favor de un derecho colectivo al cuidado. Anfago, a favor colectivo droit collectif oswan et l'accompagnement. Gaure gunez da errazan Kanona kapurtzea bueno. gizartearen aurrea norbera besela libre izatea Pues ya iba siendo la hora para despedirnos, muchísimas gracias a Luis, muchísimas gracias a Aranda, es que ricasco Patsy, gure tecnicaria, es que ricasco Natasha, Nastasquia, a Míker también, Bye. que pasó por la 97, Bye. la 97 aquí está las ondas para las personas que quieran aportar y dar voz a estas reivindicaciones y a otras. Totalmente. Estamos abiertas y disponibles para dar voz. Esperamos que os haya más o menos gustado a pesar de los problemitas técnicos que hemos tenido. Se puede decir que era nuestro primer directo. Se puede decir. El mío el segundo, querida. Ay, que no sabía yo eso. <risa> bueno, para mí era el primero, así que ha sido una maravilla eh, compartirlo contigo. Por muchos directos más, por muchas huelgas y por mucha eh borroca transfeminista. Gora borroca feminista. Dei, gora borroca transafirax, a dur. Beti al viste tan. En ma cu mena orca cogindar quiereras tu ta força Da tu viar du guna gurekin kizuna sala tu verdad Era sexista riqueza esa menezñores libre maita libre bici Sue daría eu si era sexista riqueza esa nessa su voz en y si cambe Mugitu zutu zu haukera, ez hon hartu eta deus estatu Ez utzi erantzunik gabe horrelako jarrera Zureskuetan dago, hau honartzea edo bein eta berriz alatzea Ez eikez egon geldirik, mugitu, esalatu, gelditu Erazot seksistarik ez, ez emenez inonez, libre maita, libre bici sudaqueraria eu si eras os sexistas riquezas estan esas su voces y si tambe do riquezas eras os sexistas riquezas ez. esamenes señores libre maita libre visi sudaqueraria eu si eras os sexistas riquezas estan esas su voces